Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Okay. Dios está trayendo limpieza a su pueblo. ¿Escuchaste lo que dije? Dios está trayendo limpieza a su pueblo. Y tú y yo que estamos en la iglesia de Dios y que hemos recibido a, a Jesús... El Señor nos quiere limpios. ¿Estás de acuerdo? Y tú dices, bueno, pero es que yo ya creí en el Señor, yo ya recibí al Señor y, y mis pecados fueron lavados. Sí, sí y sí, y no estoy en contra de eso. Pero Dios va más allá. Dios entra hasta la médula de los huesos. ¿Sí? Hasta lo más profundo de tu ser, Dios viene y te quiere limpiar. Y no importa si tienes... Cinco segundos de haber recibido al Señor o diez años de haber recibido al Señor, Dios nos va limpiando. Pablo habla de la renovación de nuestra mente. Y quiere decir que nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente, pero hay otra parte donde Dios también trabaja y es en la parte espiritual. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra que nuestro espíritu vuelva a tener comunión con Dios quiere decir que antes de conocer al Señor nuestro espíritu estaba muerto en relación, en nuestra relación con Dios pero tú vienes, crees en Jesús, le recibes y entonces tu espíritu empieza a tener comunión, pero hay cosas en el plano espiritual que Dios también quiere arreglar en tu vida cosas en el plano espiritual que afectan tu vida física y hoy el tema es un tema bastante fuerte pero que si tú lo tomas va a cambiar tu vida de tal forma, y no estoy hablando de si eres salvo, o no. Eres, si eres salvo, gloria a Dios, y si no eres salvo, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, y si no lo has recibido, te invito a que al final te acerques conmigo, y para que podamos orar, y recib que recibas al Señor, pero no estoy hablando si, si eres salvo o no, estoy hablando de que vas a entrar a una, mejor forma de vivir estoy hablando de la calidad de vida que tú como cristiano y tú como creyente estás viviendo hoy aquí en esta tierra no la que vas a vivir en el cielo allá vamos a estar todos en la gloria vamos a estar todos súper bien ya no habrá llanto, ya no habrá dolor ya no habrá crujir de dientes dice la palabra pero hoy aquí, hoy tú tienes que tener una calidad de vida mejor y si hoy tú captas lo que Dios quiere decirte vas a entrar en una dimensión, escúchame bien, vas a entrar en una dimensión de libertad, de libertad tan gloriosa que Dios ha preparado para ti hoy. Bueno, ya la ha preparado desde antes, pero hoy la tiene para ti. ¿Estamos? Es algo bien importante y yo te pido, por favor, que si te empiezas a dormir, si mi voz empieza así, levanta la mano para que yo escuche un grito y te despiertes porque es tan importante, o date una cachetada. ¿Sí? Date una cachetada para que no te duermas, ¿ok? No te aburras. ¿Ya pagaron todos sus celulares? ¿Ya? ¿Ya los pusieron en vibrador los doctores? Ok, yo quiero que vayamos a Lucas 13, versículo 3. Y el día de hoy voy a hablar algo acerca que a lo mejor tú nunca has escuchado, o a lo mejor sí lo has escuchado, pero no has sabido bien qué rollo. Hoy voy a hablar acerca de la iniquidad. Escucharon bien acerca de la iniquidad. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo seunta? ¿O ¿Okay? qué? ¿Qué es eso de la iniquidad? Lucas 13:3. Y está hablando Jesús ahí y dice, os digo que no, más bien si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Escúchame bien. La doctrina cristiana se fundamenta en el arrepentimiento tú tienes que tener un arrepentimiento sincero delante de Dios de tus pecados y de todo lo que hiciste o haces tienes que venir a un arrepentimiento verdadero porque la cruz de Cristo significa que tú tienes que tener un arrepentimiento escucha bien esto y si estás anotando, anótalo la obra completa de la cruz no opera automáticamente con decir te recibo Señor, una parte sí, tus pecados son borrados, no tienes que hacer nada, por gracia vienes delante de la cruz y, y, y supuestamente tienes un arrepentimiento, pero toda la obra completa de la cruz, todo lo que, no nada más la cruz significa eso, significa más, Entonces si tú dijiste Jesús entra en mi corazón, esa es una parte pero falta más, yo te preguntaría a ti ¿qué significa la cruz para ti? ¿Significa algo la cruz de Cristo para ti? Y podríamos aquí ponernos y llevarnos una hora discutiendo qué a uno qué le representa y a otro, pero la mayoría de la gente dice bueno la cruz de Cristo representa que él perdonó mis pecados y está bien, No está mal, pero representa aún más. Y el tema que hoy estamos hablando es tan importante porque mucha gente de la que ha recibido al Señor y que se dice ser cristiana, y perdóneme que, que lo ponga así entre comillas, no lleva una vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la vida que Dios quiere para su vida y tú ves la vida de las personas cristianas y ves que su vida está ha hecho un desastre ves que están hundidas en un pecado o en varios pecados y ves que la gente está luchando con pecado en su vida siendo que ya recibió a Jesús, siendo que ya le aceptó y sus pecados siguen, son perdonados pero siguen cayendo en pecado Te quiero poner una ilustración con respecto a, a, al diseño que Dios hizo. ¿Conocen lo que era el tabernáculo? ¿Han escuchado acerca del tabernáculo? El tabernáculo Dios se lo da al pueblo de Israel para que la presencia de Dios baje a ese lugar, a esa tienda del tabernáculo y Moisés podía entrar, el sacerdote podía entrar y tener, escuchar la voz de Dios ahí y, y la presencia bajaba. El tabernáculo tenía un diseño, era... era era una, era una tienda rectangular, pero alrededor tenía como una barda de madera con tela y, y postes, y solo había una entrada para entrar al tabernáculo. Si, si no sabes de qué estoy hablando, mete en, en, en, en los buscadores en Internet y pon tabernáculo, y, y te van a aparecer ahí, vas a ver que es como una tienda, y tenía dos habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo, y en la parte de afuera tenía varias cosas, pero solamente tenía una puerta. Nadie más podía entrar por otro lado, si alguien entraba por otro lado la Biblia dice que el que no entra por la puerta es ladrón, ok, si ¿Sí me van siguiendo, entonces solamente tenía una puerta y cuando tú entrabas al tabernáculo lo primero que te topabas era el altar del sacrificio, el altar donde se sacrificaban los animales. En, en, en, para cubrir los pecados porque no, no quitaba los pecados sino para cubrir los pecados pero el altar del sacrificio es una figura de la cruz de Cristo Jesús dice yo soy la puerta y el, todo en la Biblia es figura de Jesús Y él dice, yo soy la puerta, o sea, nadie puede entrar si no es a través de mí, y él es la puerta, y lo siguiente que te topas en el tabernáculo es la cruz de Cristo, es el altar del sacrificio, entonces, ¿qué quiere decir esto? tú debes de entrar con un arrepentimiento y clavar en la cruz de Cristo poner en ese altar de sacrificio tus pecados y entrar con un arrepentimiento verdadero, mira aquí en la iglesia o en las iglesias cantamos entramos por tus atrios con alabanza, alguien ha escuchado esa, esa? entramos por tus atrios con alabanza Pero Jesús dice, "Yo soy la puerta", y muchos de los que cantamos, entramos por tus atrios con alabanza, ni siquiera hemos entrado por la puerta, ni siquiera hemos pasado por un arrepentimiento verdadero de los pecados y ya queremos estar hasta los atrios. ¿Ves por qué a veces no funcionan las cosas? Porque nos brincamos eh, eh, los pasos, ¿sí? Otros cantamos, "Señor, llévame al lugar santísimo." ¿Sí? ¿Recuerdan esa? "Llévame al lugar santísimo." Ahí, ¿cómo va la canción? por la sangre que algo así va el, el Pero no hemos pasado por la puerta, mucho menos por el altar de sacrificio. Mira, ¿sabes que La iglesia, la iglesia de Cristo ha predicado por años un evangelio barato. Un evangelio express donde dice, "A ver, de, repite 3 2 1 5 y ya les salgo." Sí, en parte sí, pero todavía queda una gran obra por hacer con las personas. Aprender, discipular las personas, enseñarles queda una gran obra y mucha gente recibe al Señor y se va y su vida queda en el hoyo, pero aquí no queremos que pase eso ¿verdad? queremos crecer y hoy Dios te va a retar a que crezcas y entres en una dimensión de tu vida donde vas a romper cosas en tu vida que, no, que te han estado frenando, te han estado encadenando, Y sabes que mucha gente no ha tenido el encuentro verdadero de arrepentimiento con la cruz de Jesús. ¿Y qué pasa con eso? El diablo sigue robando, el diablo sigue matando, el diablo sigue destruyendo y de repente agarramos y decimos, ya estamos en la iglesia y decimos, oh Dios, ¿qué está pasando? Pastor, ayúdeme, ¿qué está pasando? Es que no entiendo qué está pasando en mi vida. Y hasta muchos dicen, desde que llegué a esta iglesia me empiezan a pasar cosas. Y te voy a decir por qué te empiezan a pasar cosas. Porque cuando te enfrentas a la presencia del Espíritu Santo, cuando te enfrentas a, a la presencia de Dios, el Señor empieza a agarrar y te empieza a limpiar. Pero por el otro lado, el diablo, como ha tenido reclamos en tu vida, empieza a querer meterte zancadilla. Y hay una lucha. Y tú no sabes qué es lo que está pasando. Hoy vas a encontrar mucho en tu vida. ¿Por qué es que estás donde estás? Y todos los que estamos aquí no nos libramos de esta. Las personas dentro de la iglesia son atacadas una y otra vez y todos se preguntan ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no estamos bajo la protección completa de la cruz de Cristo. Hemos muchos, hemos pasado nada más por la primera parte y hemos recibido al Señor y está ese gozo del primer amor y, y ya y, y queremos comernos al mundo, pero todavía falta algo más. La obra es completa y hoy vamos a entrar en la esencia que hace que el mal y la maldición se arraigue en nuestras vidas es por eso que estamos viendo tanto ataque a las personas y a la iglesia, porque son desbastados, escúchame bien, porque son desbastados, la gente que está en la iglesia, la gente que ha creído, están siendo desbastados financieramente, en salud, en relaciones interpersonales, en murmuración, en envidia, celos, contiendas, adulterio, fornicación, alcoholismo, drogadicción, hechicería, religiosidad, espíritu de control, rebeldía, falta de amor y siendo juiciosos, Y si me hizo falta alguna, pues ahí me dices y la anoto, por favor. Como dice la palabra. Y todas estas cosas, que practica todas estas cosas no entrará al reino de los cielos. Pero ¿a poco no en la iglesia hay todo esto? O hay un poquito, o hay lo otro, o en nuestras vidas personales estamos teniendo eso. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama iniquidad. ¿Y con qué se come eso? ¿Qué es eso? No entiendo qué es. Te voy a invitar y ese es el versículo eje te vayas a Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 34, versículo del 6 y 7, este es el versículo eje de esta conferencia y no sé si me dé tiempo de terminar esta conferencia porque es mucha información, pero si, si te quedas picado te invito a que el próximo domingo no falte si es que no termino. Porque Dios quiere hacer una gran obra, Dios quiere limpiar su pueblo, escúchame, Dios viene por una novia santa y pura, y la novia somos tú y yo, entonces el Espíritu Santo, la obra que está haciendo hoy el Espíritu Santo, está limpiando los corazones del pueblo de Dios, y hoy quiere tratar contigo la iniquidad. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice, el Señor pasó frente a Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación, mira Moisés cuando vio pasar al Señor, recibió esta revelación y él empezó a exclamar estas palabras, y aquí hay tres palabras importantes, número uno es iniquidad, Número dos es rebelión, y número tres es pecado. Todos entendemos que es pecado, creo yo, ¿no? ¿Entiendes lo que es pecado? Es aquello que no le agrada al Señor, ¿no? Todo aquello que no está fuera de su palabra. Todos aquí, más o menos, entendemos que es rebelión, ¿no? Pero entiendes qué es iniquidad? ¿Sabes qué es iniquidad? Algunos tal vez sí, o tal vez otros no pero en la iglesia hemos tratado un mucho con el pecado, más o menos con la rebelión y casi nada con la iniquidad y es por eso que en la iglesia de Cristo tú que has creído regresas a cosas y entras en patrones como círculos y encajes. ¿por qué? porque de acuerdo a estos versículos Dios no va a visitar el pecado ni la rebelión Dios va a visitar la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Si ¿Sí me siguen qué es la iniquidad, mira, voy a hablar ahorita qué es la iniquidad, pero quiero resumirte rápido. Si mi bisabuelo cometió adulterio, ese pecado quedó ahí marcado en su vida, en su ser espiritual. Y si él no rompió y se arrepintió con ese, ese pecado, se lo pasa al abuelo Y en el abuelo, de repente, comete adulterio. Y el abuelo, pues no sabe ni por qué, pues a lo mejor era algo natural o no sé. Y así, y luego sigue al papá, y luego al hijo, y luego al nieto, y luego al bisnieto y es una cadena y es un círculo que va trayendo ahí, y eso es más o menos lo que es la iniquidad, te voy a explicar un poquito más qué es la iniquidad, pero quería decirte nada más que, que lo tomes así como que, es, como que viene de alguien y te viene cayendo generacionalmente, mira, el diablo, tú lo puedes ver en Ezequiel 28, anótalo nada más ahí, el diablo en Ezequiel 28 del 15 al 18, ahí Ezequiel describe por qué cayó el diablo, dice ahí que se halló en el maldad, Y en el versículo 18 dice, por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Por eso te convertí en cenizas sobre la tierra y lo echó el Señor. Ahí inicia todo con la maldad, la maldad da luz el pecado y el pecado da luz iniquidad. Y entonces es un círculo que se cierra entonces el diablo es el primero en entrar en, en de maldad y ahí parte todo el origen de la rebelión, tú sabes que el diablo se rebeló contra el Señor y lo fue arrojado del cielo, cuando Adán y Eva comen del fruto, ahí es sembrada la semilla de maldad en sus vidas y a partir de ahí la naturaleza de todos nosotros, la naturaleza del hombre cambia y ahora es una naturaleza caída y se produce como resultado en las vidas de todos nosotros iniquidad. ¿qué grueso es esto no? entonces quiere decir que desde nuestro padre Adán traemos una iniquidad colgada ahora imagínate todo lo que han hecho nuestros ancestros o sea imagínate pero sabes que la obra de la cruz es completa por eso vino Jesús a libertar a los cautivos ¿sí? Y dice que cuando descendió se llevó cautiva a la cautividad. Wow, qué libertad, no. O sea, Dios nos viene a traer. Pero vamos a, vamos a estudiar un poquito más qué es la iniquidad. Quieren saber qué es, quieren aprender más qué es la iniquidad. Sí. Es que fíjate, sí. Esto es como un estudio y yo cuando, cuando Cuando mi esposa y yo hicimos este estudio, ¿no? nos sacamos este estudio y conforme hemos dado este estudio y conforme hemos, hemos cada vez estudiado más, decimos Dios, gracias por la libertad a la que nos has traído, porque tu obra es completa. ¿Qué, ¿Qué sería de nosotros si no supiéramos esta gran verdad? Tres cosas habla ahí. Pecado, rebelión e iniquidad. Y si Dios las marca de esa forma, es porque es importante tratar con las tres. ¿Estás de acuerdo? la iniquidad es lo contrario a la rectitud ¿escuchaste eso? la iniquidad es lo contrario a la rectitud Dios es recto Dios es justo lo recto es lo derecho, valga la redundancia es lo que es alineado con la voluntad de Dios etimológicamente iniquidad quiere decir lo torcido, grande maldad, injusticia grande, eso quiere decir iniquidad, la iniquidad es la raíz del mal plantada, implantada en el hombre desde el vientre de su madre y que produce en el hombre, escúchame bien, el deseo de pecar, Yo te invito a que leas Romanos, creo que es Romanos 7, donde Pablo habla de que, de que yo quiero hacer el bien, pero, pero no puedo hacer el bien, y entonces encuentro que el mal está en mí, y que no me deja hacer el bien, aunque yo quiero hacer el bien. Eso que Pablo habla es iniquidad. ¿No te ha pasado a veces que dices, oh, yo, sí, Señor, yo quiero honrarte este día, yo quiero caminar contigo este día, y de repente agarras y, y la riegas? ¿No te pasa? A mí me pasa, eh digo no creas que yo por estar aquí adelante ya soy hombre no insulto y no me pasa nada no yo también soy hombre yo soy carnita también y yo tengo que estar luchando día a día con la iniquidad pero sabes que la victoria me es dada en Cristo Jesús y su palabra dice que yo soy más que vencedor entonces me ha dado la victoria sobre la iniquidad y ahorita vamos a estudiar un poquito más qué es la iniquidad, entonces la iniquidad es lo contrario a la rectitud, es lo torcido es grande maldad, es injusticia grande es esa raíz implantada en mí desde el vientre de mi madre ahora la iniquidad también tiene voz Tiene voz, sí, tiene voz. La iniquidad es como si tú tuvieras unas bocinas así de estas metidas en tu cuerpo que están clamando en el plano espiritual, maldición, ven a mí, robo, aquí tienes derecho, enfermedad, ven a mi vida, pobreza, acércate. Órale, eso es la eso hace la iniquidad, sí, eso hace la iniquidad en tu vida. No creo que tú ames la maldición, ¿verdad? ¿O amas la maldición? no verdad, todos queremos la bendición de Dios pero la iniquidad de nosotros es la que ama la maldición y trae las cosas a tu vida la iniquidad tiene una voz espiritual que está clamando en contra tuya diciendo no quiero bendición es por eso que mucha gente viene y pasa y dice yo necesito sanidad y oramos por esa persona y se va sana y al día siguiente en su casa otra vez le regresa Porque no se trata de un momento, se trata de estar luchando y rompiendo con la iniquidad que trae esa enfermedad a tu vida, que trae esa, esa herencia generacional a tu vida. ¿Sí me van siguiendo? Pide prosperidad la gente y no la alcanza. Y ora por mí, ora por mí, yo quiero recibir y quiero las bendiciones, y quiero las promesas y quiero, y quiero todo de Dios. Y, y oramos por esa persona, pero esa persona no ha roto con la iniquidad en su vida ¿Sí me siguen es lo contrario a lo recto es lo torcido tiene una voz que clama pero la iniquidad también es un pozo salmo 7 del 14 al 16 yo lo voy a leer que voy rápido pero anótalo ahí salmo 7 del 14 al 16 dice he aquí que gesta maldad concibe afanes y da a luz mentira Cava un pozo y lo ahonda, pero en la fosa que hace caerá. Su afán se volverá contra su propia cabeza y la violencia que ha practicado recaerá sobre su coronilla. ¡Uf, qué tremendo! La iniquidad es un pozo. Y hay cosas en las que estamos atrapados, cosas que decimos Señor no puedo salir de esto, por más en mis fuerzas no puedo Señor, y Padre yo quiero honrarte a ti Señor, y yo quiero hacer tu voluntad, pero vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, yo, no, yo sé que aquí no les ha pasado, ¿verdad? gracias a Dios que no les pasa aquí. Hay pozos cavados, pozos que los podemos llamar droga, pozos que los podemos llamar pornografía, adulterio, mentira, falso testimonio, chismes, borracheras, espíritu de control, religiosidad y la verdad y todo lo que nombré antes. Esos son pozos de iniquidad y muchas veces estamos metidos en pozos de iniquidad y la iglesia a veces dice no es que tú tienes un demonio y quieren reprender al demonio y están orando por el demonio y el demonio ni siquiera está ahí. Lo que tienes es un pozo de iniquidad que te hace que regreses y te reclama legalmente que regreses a hacer lo mismo que hicieron tus padres o tus antepasados. Y sabes qué es bien importante que tú sepas de la iniquidad porque si tú tienes hijos o vas a tener hijos, si tú no rompes y te arrepientes de esa iniquidad la vas a pasar generacionalmente a tus hijos. ¿entiendes la importancia de eso? en el mundo espiritual hay pozos y solamente si tú has salido o la iglesia ha venido a la luz puedes salir de esos pozos y traer a otros libertad por eso es tan importante hablarlo esto en la iglesia porque queremos ser una iglesia en la cual tú y yo estemos fuera de los pozos de iniquidad fuera de esos círculos de iniquidad ¿para qué? para caminar a la libertad gloriosa que Dios nos ha preparado ya desde el inicio del mundo para que podamos ir y salir al mundo y traer a esa gente y meterlos a la libertad, mira por eso es que el Señor nos ha dado a esta iglesia como versículo clave Isaías 61 del 1 al 3, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de cárcel ¿de cuál cárcel? ¿de cuál cautividad? de la iniquidad para proclamar el año bueno del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer favor a los que están de duelo porción y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para manifestar su gloria. Oh, yo quiero que esta iglesia seamos reconocidos y digan, mira, ahí va un roble de justicia. ¿No quieres que la gente diga eso de ti? Obviamente no para alabanza tuya, sino para alabanza del Señor. Que diga, ahí va un roble de justicia. Ahí va uno que es del plantío del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor se apacienta entre los lirios? ¿No lo vimos la otra vez? Yo quiero que me digan, yo soy del plantío del Señor. Por eso Isaías 61, del 1 al 3, es un versículo clave. Y también Judas 23, versículo 23, porque el Señor nos manda libertad a los cautivos, a los que están a un pozo y atados al fuego del infierno. Y Judas, versículo 23, dice, a otros haced salvos arrebatándonos del fuego. ¿Y sabes qué? Hay gente, inclusive hay gente aquí que está en el fuego de la iniquidad y sigue cayendo en su pecado. Y puede ser pecado de maldad, puede ser cualquier cosa, puede ser pornografía, puede ser estar repitiendo patrones de tus padres, estás maltratando a tus hijos, estás maltratando a tu esposa, esposa, estás controlando a tu esposo, estás haciendo muchas cosas porque tu madre así lo hizo también hacia atrás y tus abuelos y demás hacia atrás y estás cayendo en muchos círculos en los cuales no debes de caer. Escúchame, hay pozos generacionales, hay pozos espirituales, inclusive en los países. Tú puedes ver México como está atado a una religiosidad, como está atado a una idolatría, como México fue fundado con sangre, con sacrificios humanos. ¿Tú crees que esa iniquidad no viene arrastrando nuestro país todo esto? Haití, por ejemplo... Haití, su gobierno actual fue fundamentado pidiendo la bendición de los brujos. ¿Sabías eso? ¿Tú crees que no hay una iniquidad tremenda ahí? Fíjate, vamos a seguir hablando acerca de qué es la iniquidad. Y la iniquidad afecta cuatro cosas. La iniquidad afecta a tu ser interior. La iniquidad afecta a la justicia. la iniquidad afecta la tierra y la iniquidad produce sordera espiritual, wow, afecta el ser interior, mira, tan así lo sabía David que en el Salmo 51 del versículo 2 al 5 dice, lávame más y más de mi maldad y maldad es sinónimo de iniquidad, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio y aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre ¿de qué está hablando David? de iniquidad escúchame, en el momento que entra la maldad en tu vida da como fruto la iniquidad y entonces la naturaleza del hombre comienza a torcerse. Mira, se me olvidó porque iba a traer algo para torcer, pero imagínate un square, un torcidito, como le llaman, un square así empieza a torcerse la iniquidad y tu vida espiritual empieza a verse torcida y muchos venimos a los pies de Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados que nosotros sabemos que hemos cometido, pero nuestro hombre interior, nuestro ser viene torcido por la iniquidad generacional y esa es la parte donde hoy Dios quiere tratar contigo para que tú entres en una libertad gloriosa. Y es en esa parte de la naturaleza humana donde la iniquidad empieza a imprimirse como si fuera tabla cincelada, empieza a imprimir los pecados generacionales. Yo te invito a que busques Jeremías 17.1, busca por favor Jeremías 17.1 ¿ya lo tienen ahí? Jeremías 17.1 vamos a leer Jeremías 17.1 dice el pecado de Judá está escrito con pluma de hierro con punta de diamante está grabado en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares como memorial contra sus hijos, ¿contra quién?, contra sus hijos, mira yo te apuesto que si tu papá, tu mamá o si tus abuelos hubieran sabido esta palabra, hubieran corregido muchas cosas en sus vidas, pero desgraciadamente no lo sabían, la iniquidad es cincelada en tu hombre interior y al. Puedes imaginarte un martillo de esos que traen Los albañiles, son bien pesados Y un cincel de esos sí y está <risa> En tu vida ha sido cincelado En tu hombre interior Esos pecados generacionales Ahora, ¿de qué, ¿a qué me refiero con eso? Mira, es tan sencillo Como esto Hay familias en las cuales Los divorcios Son El pan de cada día se divorció la bisabuela y se divorció la abuela y la mamá y ahora la hija se está casando y al año ya no quiere y se quiere divorciar ¿han escuchado algo así? o el, o el abuelo fue alcohólico y entonces, ay, entonces decimos como buen dicho mexicano de tal palo tal astilla sí o no? y decimos igualito que su padre igualito que su padre no, salió al abuelo ¿no decimos así? ¿y por qué pasan esas cosas? porque ignoramos lo que está pasando en el mundo espiritual ignoramos que hay algo que se llama iniquidad de nuestras vidas que está llamando a esos pecados generacionales y está haciendo un reclamo sobre tu vida porque dice la palabra de Dios que Dios no visita el pecado no visita la rebelión sino visita la maldad o sea la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿qué quiere decir? lo voy a poner más así Si yo, a ver, ¿dónde está mi hijo? Uno de mis hijos, pasen uno rápido, por favor Rápido, vente de volada Rápido, rápido Este es mi hijo Andrés Está guapo ¿no? Si yo cometo adulterio En mi vida Estoy cincelando eso Pero él, que es mi hijo Estoy Pasando ese abre en mi espiritual hacia él y a lo mejor él no comete adulterio pero a lo mejor su hijo sí comete adulterio porque hay un reclamo sí, y dice la Biblia que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que viene siendo el nieto de él mi bisnieto pero, escúchame a ver, pásale rápido Este es mi hijo, este es mi nieto, bueno ya salió, salió a la mamá de, este es el bisnieto, aquí ya de plano se, se, la genética ¿Y este qué sería? El choso, ¿no? Si, sí, ¿no bisnieto? Y luego sí el chozo, algo así, ¿no? Bueno, si yo cometo pecado y no me arrepiento de ese pecado y no rompo con esa iniquidad porque ahora sé que hay pecado, rebelión e iniquidad, entonces yo sé que si yo cometo un pecado, entonces también se está inscribiendo en mi corazón en ese ADN espiritual que le estoy pasando a él, si yo cometo eso si y no me arrepiento mi pecado es visitado a nuestros hijos de la tercera y cuarta generación, ok hasta Juan, Juan primero Juan segundo así se llama, ¿eh, Juan hasta aquí llega. Pero ¿qué pasa si Andrés comete adulterio? Su hijo, tercera y cuarta generación. ¿Qué pasa si Juan primero comete adulterio? Su hijo, tercera y cuarta generación. ¿Y qué pasa si Juan segundo comete adulterio? Su hijo, tercera y cuarta generación, y así nos vamos. Gracias, entienden qué es lo que es la iniquidad, se va colgando generacionalmente el pecado comienza a inscribirse con punta de diamante dentro del hombre la suma de los pecados comienza a torcer al hombre interior y es esa parte torcida la iniquidad que vas a heredar a tus hijos es la iniquidad la que se transfiere espiritualmente, ese ADN espiritual que tú vas a transmitir de padre a hijo, la iniquidad es la esencia donde se encuentran arraigadas las maldiciones y debemos, tú y yo debemos atacar ese punto raíz escúchame la obra de la cruz es completa pero tú y yo tenemos que atacar ese punto es como si la iniquidad fuera una sustancia que deteriora tu ser y de hecho también deteriora el ser físico ya que el origen de muchos padecimientos en el plano físico como artritis y cáncer provienen de una iniquidad provienen de ser afectados a través de una iniquidad que viene de amargura generacional, mira yo he visto como gente que tiene los dedos torcidos por la artritis, pero así torcidos los dedos, cuando tú empiezas a hablar con ella y ella, esa persona empieza a abrir su corazón y descubres que la raíz de esa artritis es una amargura que trae desde los padres desde los abuelos y esa persona también tiene amargura y es una falta de perdón y cuando esa persona perdona y rompe la iniquidad, mira La artritis se va. Y médicamente no hay una explicación. Yo lo he visto. Como la gente cuando perdona. A la amargura. Esa raíz de amargura. Mira. ¿Ves cómo te puede afectar. Inclusive en tu, en tu plano físico. Salmo 109 versículo 8 dice, sea recordada ante el Señor la maldad de sus padres, ¿la maldad de quién? de sus padres, no sea borrado el pecado de su madre estén siempre delante del Señor y elimine Él de la tierra la memoria de ellos, porque no se acordaron de mostrar misericordia y persiguieron al hombre pobre, necesitado y quebrantado de corazón hasta matarlo, amaron la maldición, que esta le venga, no quiso la bendición, que se aleje de Él. Y luego el versículo 18 dice, vístase de maldición como de manto y entre ella, o sea la maldición, como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Wow. Entonces, será importante tratar con la iniquidad o no. Yo no quiero que esa porquería entre como agua en mi, en mi cuerpo, ni, ni ese aceite en mis huesos. Al contrario. En el nombre de Jesús yo tengo la victoria y yo rompo con todo eso y tú y yo vamos a romper. Mira, es como un disco de la computadora, o sea, para aquellos, para los jóvenes, este es, este es breviario para los jóvenes. Es como el disco de tu computadora donde se graba toda la información del historial, de maldad, de los pecados, de los abuelos, de los padres, de los nietos, de los bisnietos quedan ahí grabados, marcados con cincel. Mira, si pudiéramos ver eh, que ahora ya se puede ver la espiral, o sea, bueno, o, o, la, la genética, ¿no, doctor? Ya se puede ver eso, ¿no? Ya se puede ver lo, lo, lo, el ADN, ¿no? Y ya agarran y le quitan y ya te convirtieron en lagartija y, y ahora en conejo y no sé, ¿no? Si le quitan y le ponen. Si pudiéramos ver también el ADN espiritual, nuestro ser espiritual como está, oh, veríamos dinosaurios. ¿no? no sé qué veríamos pero ahí está marcado, ahí está grabado la línea espiritual del hombre, aquí es donde se engarzan las maldiciones, las maldiciones entonces tienen derecho legal sobre ti, debido, debido a la iniquidad de tu vida, y si quieres saber de qué maldiciones estoy hablando, te lejo de tarea que leas Deuteronomio 28, del 15 al 68, no lo vamos a leer porque es un montón, pero ahí habla de un montón de maldiciones, La maldición viene y se afianza sobre una persona porque tiene derecho legal de pecado sobre la persona. Dios no visita el pecado, Dios no visita la rebelión, Dios visita la iniquidad. ¿Por qué visita la iniquidad? Porque la rebelión y el pecado son características del espíritu y naturaleza caída del hombre. Pero Dios pone especial énfasis en visitar la iniquidad porque es parte de tu herencia espiritual, de mi herencia espiritual. Y a Dios le importa tu herencia espiritual. Estamos hablando de cómo afecta la iniquidad del ser interior. Es, la iniquidad afecta la justicia. Escucha, mientras tú y yo no tratemos con la iniquidad, no podemos cancelar ninguna maldición, porque es en la iniquidad de mi ser interior, ahí está grabado como sin ser el pecado de mis antepasados y los míos propios, torciendo mi, mi hombre espiritual. Cuando tú vienes a Cristo, confiesas tus pecados que has cometido, pero la iniquidad queda ahí sin ser tratada. Sí o no? O, o, o ustedes han escuchado, ustedes que han recibido al Señor, o que vienen de otras iglesias, han, han escuchado cuando dicen Recibe al Señor Jesús. Sí, yo recibo, Señor. Y, y, y arrepiéntete de tus iniquidades. Nunca te dicen eso. arrepiéntete de tus rebeliones. No. Rompe con tu iniquidad. No. Simplemente recibe al Señor como tu Señor Salvador y ya. Y nadie te habla de la iniquidad. Y entonces tú empiezas a caminar. Y entonces pones un negocio y de repente punto empieza el negocio. Y pones otro negocio y pum, tropieza el negocio. Y así vas, y así vas caminando, y así vas caminando, y, y dices, pero por qué si yo estoy poniendo todo, Dios, ¿dónde está tu bendición? Oh Dios, y clamas y clamas. Y lo que no sabes es de que desde allá atrás viene una maldición de pobreza sobre tu vida. ¿Sabes eso? A lo mejor muchas veces no has prosperado porque hay una maldición de pobreza, de una iniquidad de pobreza en tu vida. Mira, escúchame, el otro día platicando con mi papá. Mi papá tiene 92 años y, y, y yo lo que estoy haciendo es que estoy sacando La historia de la familia ¿no? en, en, en, Cuando se acuerda por lo de hecho Y ¡pum! le saco la historia de la familia Y resulta, yo tenía a mi abuelo, su papá Yo lo tenía en un concepto wow, Patricio Porque él ayudó a viudas y, y huérfanos Y él era, era rico, era tesorero del estado de Jalisco De eh, Jalisco De Tabasco, perdón Ya lo voy a de otro lado De Tabasco Y él, todo su dinero lo dio a las viudas y a los huérfanos en vida Dice mi papá que tenía un cofre lleno así de recibos de gente a que él le dio dinero y nunca le pagaron nada. Y yo decía, wow, yo quiero ser como mi abuelo. Dios dame para yo poder dar así. Y es que bueno, yo recibo esa herencia espiritual. Pero de entre esas pláticas le saqué que resultaba que, que mi abuelo, mi papá tiene un medio hermano. Mi abuelo tuvo otra mujer. Siendo el cristiano Entonces tengo un tío un medio tío Que ni lo conozco, y tengo ganas de conocerlo El día y es grande Pero cuando yo me enteré de Eso y supe En este conocimiento y en este contexto Yo dije yo no quiero eso para mi vida Yo hago lados, yo lo quito, yo lo borro De mi ADN espiritual Y yo no lo quiero para mis hijos, yo lo rompo para mis hijos O yo quiero eso para mi hijo, o tú quieres eso para tu hijo. Claro que no. Cuando yo me enteré de eso, o sea, el nicho donde tenía el abuelo pues se cayó. Pero lo bendigo y no, y no lo maldigo. Él dejó también muchas cosas buenas. Una herencia espiritual en el Señor. También. Pero él no sabía. Él no sabía la herencia interno espiritual que estaba cincelando en su corazón y por consiguiente en todos nosotros. Pero sabes que Aquí, aquí, aquí se rompió. Porque yo pedí perdón por el pecado de mi abuelo y no lo recibí en mi vida. Y rompí esa cadena. ¿Entiendes la importancia? Y a lo mejor vienen a tu, a tu mamá y le dicen, ¿y qué habrá hecho mi mamá? ¿Y qué habrá hecho mi papá? ¿Sí? Y yo te invito a que hagas una reflexión. Hoy en tu casa, hoy al terminar esta plática vamos a orar para romper por las iniquidades. Pero yo te invito a que tú en tu casa, sin sí juzgar a tus padres y a tus abuelos, eso es bien importante, sino simplemente te acuerdes de que, cómo era su vida, si eran borrachos, tal vez leían las cartas. Tal vez se dedicaban a la adivinación Tal vez un montón de cosas Y hagas memoria Y tú, tú Pide perdón por esos pecados Y rompe en tu vida Esas cosas Y si tienes hijos Rómpelo tú primero Pide perdón Y ora por ellos Y rompe en esos pecados Mira yo lo he hecho con mis hijos Desde que nosotros conocimos esto Dijimos Señor, oh mira cuando César Mi hijo mayor estaba en el vientre de su madre Y nosotros entramos en conocimiento de esto Aún en el vientre de su madre Orábamos mi esposa y yo Señor rompemos toda iniquidad sobre su vida Rompemos esto y rompemos lo otro Y Señor y nosotros declaramos que eres libre Porque nosotros te hemos pedido perdón Por esos pecados de nuestros padres De nuestros abuelos Señor y yo rompo en eso Mucha gente ora, yo rompo la maldición de esto, y yo rompo la maldición del otro, y yo rompo, y siguen cayendo en lo mismo. Porque no se, tienes que nombrar las cosas como son. Dios tuvo el especial cuidado de decir, iniquidad, tu rebelión y pecado. Escúchame, Moisés oró pidiendo perdón por los pecados del pueblo de Israel. Pidió perdón por la iniquidad del pueblo de Israel. Pero ¿sabes que Se le olvidó pedir perdón por la rebelión del pueblo de Israel. ¿Y qué resultado fue? Un Israel rebelde. ¿Lo puedes ver ahí en toda la historia de la Biblia? Un Israel rebelde contra Dios. Por eso es importante tres cosas de esta mensaje. Iglesia, aprendan. Espiritualmente tenemos nuestros pecados son lavados en la sangre de Cristo. La obra completa de la cruz incluso abarca nuestras rebeliones y abarca nuestras iniquidades, nuestra herencia espiritual ¿ves por qué es tan importante eso? jóvenes no juzguen a sus papás perdonen los pecados de sus padres rompan con las iniquidades inclusive las iniquidades que tú has visto en tus padres, rompenlas para No seas igual, para que tus hijos y tú no repitas ese modelo es que yo no quiero ser como mi padre y acabas siendo como tu papá sí o no y lo vemos una y otra vez y otra vez en esto afecta a la justicia estoy hablando de que afecta no, no sé si me va a dar tiempo de terminar pero aguánteme por favor porque esto está interesantísimo Si tú no tratas con la iniquidad es la puerta abierta donde el diablo viene a matar y a destruir y donde la injusticia se arraiga. Escúchame, licenciado, apunta este versículo. Habacuc 1, 2 al 4. Apúntenlo. Habacuc 1 del 2 al 4. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo, violencia, sin que tú libres? ¿A poco no es ese el clamor ahorita de nuestro país? poco no es ese clamor? ¿Hasta cuándo, Señor, violencia y los zetas y los Y y todo el mundo? ¿Sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. ¿Qué es lo que Dios le estaba mostrando la iniquidad? Pleitos, contiendas, destrucción, violencia... ¿Se les hace familiar? Parece que estamos en Té Azteca, ¿no? Y hoy presentamos violencia en hechos. Hoy hablamos que surgen pleitos y contiendas. No te lo pierdas después del comercial. Y luego el versículo 4 dice, la ley pierde su poder. Uh, ¿No estamos viviendo esa parte? La ley pierde su poder y el derecho no prevalece. Porque el impío cerca al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué hace la iniquidad con la justicia? La tuerce. Estamos hablando de un área de torcedura espiritual en nuestras vidas, donde no solamente se graban los pecados, sino también las injusticias que se cometieron con nuestros antepasados y con nosotros. ¿no has oído en las historias de los abuelos y de los padres, no es que a mí me hicieron y es que yo no pude hacer y, y, y guau guau y, y todo ese tipo de cosas y, y vuelven a lo mismo y la gente la gente viejita tiende a hablar de sus injusticias la injusticia también se transmite de generación en generación por ejemplo, si a la abuela la golpearon a la hija la golpean también y a la nieta la golpean también y las tratan como chachas, ¿sí o no?, en nuestras fuerzas tratamos de hacer las cosas bien, hasta que algo automáticamente se activa en nosotros, y si un programa se activa dentro de nosotros, y entonces la injusticia cae sobre mí, o sobre mis hijos, y decimos, ¡oh Dios, tú no eres justo!, ¿por qué de esta injusticia? y el problema no es Dios sino es que la injusticia que está grabada en esa área de mi ser interior que se llama iniquidad es la que está llamando a la injusticia a mi vida ¿quién de aquí ha sufrido injusticia? yo he sufrido injusticia ¿será que algo en mi ser está llamando a la injusticia? el diablo tiene acceso a tu vida a través de la injusticia y maldiciones mientras tú no trates con la iniquidad, vas, ves ahora el nivel de problemática que tenemos en la iglesia y secularmente, por eso nuestra nación está como está por eso nuestras vidas están como están Pero si tú vienes a esa cruz de Cristo, si tú vienes a ese altar del sacrificio, a un verdadero arrepentimiento, a un quebrantamiento de veras interno de tus propias iniquidades y de las iniquidades de tus antepasados, imagínate, imagínate qué es lo que va a pasar en tu vida. Si no lo haces, estás abriendo una variedad de puertas que ofreces al diablo cuando solamente tratas en tu vida con el pecado y la rebelión, olvidándote de la iniquidad. Por eso el Señor indica iniquidad, rebelión y pecado. Isaías 59.2 dice, porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti y nuestro pecado ha testificado contra nosotros, porque con nosotros permanecen nuestras transgresiones, reconocemos nuestras iniquidades. Wow. ¿tú crees que Dios no le pone énfasis a esta parte? ¿alguna vez te han hablado así de este estudio así tanto de la iniquidad o nada más te han hablado del pecado, rebelión más pecado es igual iniquidad y puedes variar esa fórmula como quieras y el resultado va a ser el mismo porque rebelión pecado iniquidad es un círculo y caes en pecado y te da y caes y caes y caes y caes y caes y sigues ahí ¿sabes qué? si tú detectas que estás metido en un círculo de iniquidad o te estás metiendo en un círculo de iniquidad córrele como José huyele como José porque eso está siendo cincelado en tu corazón y tú y yo pretendemos y perdón que lo ponga así pero soy oye duro pero me gusta que soy oiga duro tú y yo creemos que en una pretensión absurda que todas las bendiciones vendrán sobre nosotros solamente porque corremos a un altar a que se nos impongan las manos y no queremos tratar con la iniquidad porque a veces sabes qué estás tan metido en la iniquidad que te gusta estar en la iniquidad Si tú estás metido en pornografía, ah, qué difícil es salir de la pornografía, ah, qué difícil es salir de la droga, ah, qué difícil es salir de la noteria, ah, qué difícil es porque, porque te gusta. Y después te de estás, Dios, dame tus bendiciones y dame tus promesas y yo quiero más de ti, pero tu iniquidad, ahí sigue. Mira, no abras tanto los ojos así, porque ya me están viendo así como... Órale, oh, mejor no debería haber venido hoy. escucha lo que te estoy diciendo y lo que Dios te está diciendo hoy, Dios es luz y Él está trayendo luz a tu entendimiento, a mi entendimiento, ¿para qué? para que seas libre de todo esto, jóvenes, Dios nos está llamando a una libertad gloriosa, esto que hoy estás escuchando va a romper cosas en tu vida, mira yo te apuesto, mira yo quiero ser en muchas cosas como mi papá, pero no en todas, porque Dios me perfecciona, y no es que yo me suba y me crea más que Él, no, yo lo respeto y lo honro, pero Dios me está llamando a una libertad mayor, a romper con esas iniquidades, para tener una libertad gloriosa de poder hacer las cosas grandes que Dios ha diseñado para mí desde la fundación del mundo, pero hay una cadenota que te está agarrando que se llama iniquidad, Salmo 58, 1 y 2 dice, oh magistrados, Salmo 58 1 2, dice oh magistrados en verdad pronunciáis justicia juzgáis rectamente a los hijos del hombre y ahí hay un ejemplo en el distrito federal ¿no? que acaba de aprobar la cámara del de congreso juzgáis rectamente a los hijos del hombre dice el 2 más bien con el corazón obráis iniquidad en la tierra, y a la violencia abrís camino con vuestras manos. La iniquidad afecta la justicia. La iniquidad afecta a la tierra. ¿Quieren seguir o ahí le paro? O sea, tenemos, no tenemos tiempo aquí ahorita. La iniquidad afecta a tu tierra. ¿Sabes que la iniquidad afecta a la tierra? La iniquidad no solo afecta a tu ser interior y la justicia, sino también afecta a la tierra. Va edificando lo mismo que se edifica en ti, en tu ser interior, pero en tu tierra. La torcedura interna se va edificando en nuestro entorno como un lazo de torcedura en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Tú me has, si, si has ido a la oración, tú me has escuchado muchas veces orar, Señor, rompemos El espíritu de religiosidad, o rompemos esto y rompemos lo otro. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo cuando estoy llorando? Estoy llorando a la iniquidad que está en nuestra tierra. Y si tú hubieses escuchado orar también, yo he dicho, Señor, yo me arrepiento y te pido perdón por los pecados de mi tierra. Yo qué si yo ni fundé esta ciudad. Es más, yo ni vivía aquí, yo viví en el DF Peor tantito. <risa> Saludo a mis hermanos de la Ciudad de México, mis hermanos chingales. <risa> Peor tantito, ¿no? Pero yo ni siquiera fundé esta ciudad, o sea, mis padres ni siquiera estaban en esta ciudad, pero Dios me ha puesto en esta ciudad. ¿Sabes qué? Mi papel es que dice, Señor, yo pido perdón por, por los pecados de esta tierra, Señor. Sana mi tierra, Señor. ¿Yo qué tengo que estar pidiendo por esos pe pecados? ¿Sí? Porque la iniquidad tiene un reclamo sobre mi tierra. Y yo como hijo de Dios tengo la autoridad para romper esa iniquidad. Y estamos hablando de, ya no de un solo pecado, o de dos pecados, o de tres pecados, sino de la suma de pecados, de iniquidad generación en generación, que pasa en la tierra donde vivimos, que maldice nuestra tierra. Digo... Por eso mira cada vez que yo veo la ciudad en alto y voy bajando del tapatío Señor yo bendigo la ciudad de Guadalajara Señor del norte al sur, del este al oeste Señor que esta ciudad sea bendita Señor rompe las cadenas de iniquidad Señor rompe las cadenas de religiosidad de, de, de pornografía, de adulterio, de homosexualismo de, de, de todo Señor Abacuc 2 12 Dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad. ¿Tú crees que a Dios no le interesa la iniquidad? La iniquidad maldice la tierra la iniquidad produce sordera espiritual, la iniquidad trae sordera espiritual, separación de Dios, Isaías 59 del 1 al 2 dice, he aquí la mano del Señor no se ha cortado para salvar ni su oído se ha ensordecido para oír, vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios ¿qué te separa de Dios? ¿tu pecado? pues sí también el pecado, Dios no puede ver el pecado, y tal, no lo puede ver, que sigue, vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros, para no escuchar, entonces tu pecado, si estás en pecado, Dios agarra y no ve el pecado, y se y se voltea, pero la separación que hace entre Dios y ti, que es la iniquidad, wow, será importante o no será importante, Mira, Isaías 59, del 3 al 15, y no lo vamos a leer porque está largo, pero habla de la iniquidad, yo te invito a que subrayes cuántas veces dice la iniquidad, dice porque vuestras manos se han contaminado con sangre y vuestros dedos con iniquidad, y luego más adelante dice conciben afanes y dan a luz iniquidad, y luego dice, sus obras son obras de iniquidad, hechos de violencia y en sus manos, y luego sigue, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, y luego sigue y dice sus senderos son torcidos, son qué, pues iniquidad, torcidos, y luego sigue en el 9, no nos ha alcanzado la justicia, ¿por qué? Pues porque afecta La iniquidad afecta a la justicia y más adelante dice y nuestro pecado ha testificado contra nosotros, o sea, tu pecado testifica contra ti y el de tus padres contra ti también, dice y, porque nosotros, en nosotros permanecen nuestras transgresiones, reconocemos nuestras iniquidades y, y lee por favor esos versículos Isaías 59 del 3 al 15 Si tú no reconoces la iniquidad estás torcidos Dios tiene que juzgar la iniquidad, ¿estás de acuerdo? Dios. Este es un tema extenso. Yo quiero dejarlo aquí y el próximo domingo voy a concluir pero escúchame bien yo te voy a invitar a que hagas un ejercicio en esta semana lo vuelvo a repetir otra vez sin juzgar a tus padres sin juzgar a tus abuelos a tus bisabuelos ¿no? analiza la historia de tu familia y esposos y esposas yo les voy a pedir de favor que no agarren y le digan a la esposa si ya viste ¿eh? De seguro tu familia tiene esa iniquidad. Ah, ahora entiendo por qué eres así. Por favor, no se empiecen a echarle No se trata de eso. Se trata de que tú tomes conciencia de la herencia espiritual que tienes. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Y el próximo domingo lo vamos a contar. Dios tiene que juzgar, tiene que juzgar la iniquidad, y vamos a hablar de lo que es juicio, va a estar interesante porque vamos a hablar términos legales vamos a hablar de lo que es juicio, vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar de un punto vital vamos a hablar del trabajo de la cruz que es completo, pero yo te invito a que no faltes el próximo domingo para terminar este tema, pero yo quiero decirte una cosa, mira en esta iglesia, en Haidt Nosotros hemos dicho, Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta iglesia. Y cuando tú y yo nos exponemos a la presencia del Espíritu Santo, una de, la, una de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida es soplar su hermoso viento y limpiarnos. Entonces Dios va a empezar a traer a tu memoria tus pecados y tus iniquidades y la de tus padres. Y yo te invito Que cada vez que te acuerdes De algo, mira Pase una lista privada No me la vas a decir a ni, ni quiero que se la enseñes a nadie Esposas no se la enseñe al marido Ya viste y, y me acordé de las tuyas Y por cierto tu madre, no Es una lista privada Entre tú y Dios Y empieza a ser un listado Si hubo alcoholismo, si hay drogadicción o no hubo drogadicción, si hubo adulterio, si hubo esto, si hubo lo otro, si hubo lectura de cartas, consulta de muertos, hechicería, tantas cosas que nuestras familias no coladas. ¿sí? Y la vayas anotando, y conforme vayas anotando, te invito a que te pongas del contigo. ¿sí? humilles delante del altar del sacrificio delante de la cruz de Cristo y pidas perdón pero si yo no tengo la culpa de que mi abuela tuviera 50 años, sí, yo, te pido, yo te pido yo te pido perdón por eso el Espíritu Santo va a empezar a traer una vida Y vas a poder dominar Sobre la iniquidad Porque la iniquidad Tiene un reclamo Y siempre quiere regresar Y aunque tú rompas y pidas perdón Como que se calman las aguas Pero después Al mes Al año, a los dos años De repente tu viene y quiere volver A caer, quiere volverte a enganchar en Pero si tú estás En el conocimiento de que la iniquidad tiene que ser juzgada la iniquidad tiene que ser rota y tú tienes que salir de la iniquidad cuando quiere venir a ti tú dices en el nombre de Jesús no te permito que entres de nuevo a mi vida pero primero tú tienes que tratar confesar y romper y ¿Me entiendes? esa es su tarea en esta semana Hijos, no juzguen a sus padres. No se trata de juzgar. Y no se trata de entrar en un pleito. Si con alguien tienes que pelearte es con el diablo. No con tu pareja, o con tu papá o con tu mamá. Mira, nadie, es, nadie somos perfectos. Tus papás no son perfectos. Nosotros no somos perfectos. En mi vida yo he tenido que enfrentar, en mi vida diaria a enfrentar día a día en contra de la iniquidad de mi familia yo he roto la iniquidad de mi familia pero la iniquidad quiere volver y quiere jalar las iniquidades que, hay, que había en mi familia Y ¿sabes qué? diablo, no puedes volverme a meter en esa iniquidad porque yo ya lo rompí y yo tengo la autoridad de Jesús pero no puedes dormirte en tus laureles tienes que estar avispado avivado, tienes que estar listo porque hay un reclamo, hay un reclamo. Yo sé que Dios los va a traer a una libertad como nunca antes. Y muchas veces nosotros hemos cometido cosas y errores y diciendo, oh Dios, perdona mi pecado. Y ya, sí, Señor, perdón, yo me arrepiento, sí. Pero cuando entras en conocimiento que ese pecado va más allá y entra a ser una iniquidad. Wow. Señor, yo rompas yo borro eso que está cincelado en, en mi ADN espiritual y yo declaro que tu ADN Señor está cincelado ahora en mi vida Dios tiene que juzgar la iniquidad y escúchame esto es tan importante que puedes dar un brinco sensacional de tu estado actual de vida espiritual a un nuevo nivel donde Dios te quiere llevar. ¿Tú lo quieres? Yo lo quiero para mi vida. Yo no quiero quedarme en el nivel donde estoy. Yo quiero más de Dios, más de Dios. Y si esto ha estado impidiendo en mi vida, si está, si estamos repitiendo patrones de mis padres, si veo que mis hijos empiezan a repetir patrones que yo mismo he hecho o que mis padres hicieron sobre mí, Dios, o sea. Espíritu Santo, abre los ojos de nosotros, abre nuestros oídos para que podamos ver y escuchar y pedir perdón. Yo te invito a que cierres los ojos, ponte de pie por favor. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.